La decana eh, de la Facultad de Agronomía, eh, Ana Urioste. Ana, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal Pablo? Hola, ¿qué tal Lautaro? Buen día, ¿cómo, ¿cómo le va? Bien, bien. bien. Eh, Ana, eh, se anunció ayer eh, que la universidad y sobre todo las facultades de agronomía, eh, que estás a cargo vos, y la de veterinarias, eh, van a dictar una nueva carrera en la Universidad Nacional de La Pampa. Contanos, a ver. Bueno, mira, en el día de ayer en la reunión del Consejo Superior eh, se aprobó por unanimidad la creación de, de esta carrera que elaboramos en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Eh, la carrera se trata de una tecnicatura en gestión y tecnología de alimentos. Eh, venimos trabajando en este proyecto desde el año pasado, trabajando en conjunto las autoridades y docentes en la elaboración de este proyecto que, bueno, lo teníamos en mente hace bastante tiempo Y bueno, pudimos concretarlo, la verdad que para nosotros es una gran satisfacción, eh, más que nada porque es la primera vez que, digamos, dos unidades académicas de la universidad se, se juntan eh, para hacer un trabajo, en este caso ofrecer una carrera eh, entre las dos unidades académicas. Así que realmente eso potencia mucho este, los recursos, tanto la infraestructura como los recursos humanos que tenemos, así que la verdad que es muy satisfactorio. Y bueno, y una carrera que también nos entusiasma. A ver, contanos algún detalle, ¿a quién está pensada dirigir, dirigida en realidad? ¿Qué perfil va a tener el egresado y egresada? Bueno, mira, esta carrera, bueno, es una tecnicatura, va a tener una duración de tres años, tiene un fuerte componente práctico uh -huh. y está dirigida fundamentalmente a la gente que trabaja en este, en este tipo de empresas o organizaciones, ¿viste?, que tienen que ver con, con la producción de alimentos, eh, ya sea la procesas, el proceso de la materia prima para alimentos o productos elaborados, en toda su elaboración de alimentos, en todas sus fases productivas, pero lo innovador que tiene respecto a otras ofertas académicas en el país de, de este similar tema, digamos, ¿Sí? es la parte de gestión, que también tiene una parte de gestión. Claro. Eh, así que, bueno, está dirigida en general a personas, o sea, va, va a ser dictada con una modalidad que va a ser posible que aquellas personas que trabajan en este tipo de empresas de alimentos este, puedan profesionalizar su trabajo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, vos sabés que se viene desarrollando en la provincia eh, mucho el tema de alimentos, que hay muchas empresas, este, microemprendimientos que tienen que ver con esto, y la verdad que me parece que va a aportar eh, va a aportar formación a, a la gente y bueno, y también verlo como una futura profesión, ¿no? Ana, Para ustedes que yo, que, que se inician. evaluaron la demanda posible de esta carrera. Y esta, esto también eh, es como respuesta a una demanda que tenía el gobierno provincial en la anterior gestión y que se renovó, digamos, en la actual, acerca de la formación de bueno, de profesionales en este, en este rubro, así que creemos que, que sí, sí, hemos trabajado también con otras instituciones fuera de la universidad que tienen que ver con este, con, con este tema y, y también nos manifiestan eso, ¿no? la necesidad de, de una formación, este, de que le dé formalidad, digamos, también a al trabajo. Ana, hablaste, hablaste de mucha práctica, Ana. Eh, en este mm. contexto encima, eh, hablar de prácticas es lo que más es, tiene dificultad de, en el medio de la pandemia. Claro, bueno, pero te cuento eh. que esta, esta carrera todavía tiene que ser aprobada en el Ministerio de Educación. ¿viste? Los ah. mecanismos son, los aprueba la universidad en su Consejo Superior, bueno, mm. como el, el última, la última instancia de aprobación, y después va al Ministerio de Educación. Esperamos que en el término de, de este año, de lo que resta del año, este, nos aprueben para poder ofrecerla el año que viene. Ah. Eh, así que el año que viene Ojalá. calculo que estaremos en una situación al menos que nos permita hacer encuentros para estas prácticas, porque también eh, les cuento que es una oferta que está pensada para dictar, eh, para ser ofrecida en el programa de la ULPAN en el territorio. Ah. O sea, este programa que tiene la universidad de, de salir a otras localidades con ofertas académicas donde, digamos, tiene un dictado semipresencial. O sea, algunas actividades en la virtualidad y, bueno, y, y las prácticas, por supuesto, que son presenciales. Eh, la, la, la Facultad de Veterinaria está en general pico. ¿Cómo van a hacer para coordinar? ¿Para coordinar en qué sentido, Las, las actividades. Y van a ser prácticos porque tenemos... Eh, Digamos, los, las dos unidades académicas tenemos infraestructura como para hacer las actividades prácticas, ah, algunos con fortalezas en algunos un, ámbitos y, otro, y la otra en otros. Así mm. que algunos prácticos... Serán en General Pico, otros prácticos serán en Santa Rosa, en la Facultad de Agronomía y, bueno, y en Pico, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ana, ¿cómo viene llevando la pandemia o las clases en medio Nosotros de esta pandemia? Nosotros acá, en, en, bueno, en la facultad y en la universidad en general. Vea, bastante bien. La verdad que hemos podido hacer mucho, con mucho esfuerzo de todos, por supuesto, de los docentes, de los estudiantes también. No es fácil adaptarse a todos a, a esta situación. Pero la verdad que bastante bien. O sea, el panorama que podía verse como que, bueno, poco se iba a poder hacer, la verdad que hemos avanzado bastante, ya te digo, con mucho esfuerzo en adaptar todo a, a esta modalidad virtual eh, por supuesto que no es lo mismo, los resultados no son los mismos, pero, pero vamos bien. Eh, preu... También hemos visto la potencialidad, no también claro. hay que verle el lado positivo que tiene esto. Eh, ¿Le preocupa que se haya incrementado en este tiempo de pandemia el nivel de deserción? Están advirtiendo esto que se está dando en los niveles secundarios. ¿Qué pasa en la universidad? Sí, en la universidad no es tanto como en los niveles secundarios, pero por supuesto en los primeros años, principalmente en primer año, seguramente... Eh, no, digo, no lo digo con certeza porque, digamos, hay instancias de participación de los estudiantes en que no podemos medir exactamente cuántos no han, han dejado totalmente de, de vincularse con el estudio, ¿no? Lo vamos a tener recién. Este ahora en el segundo cuatrimestre, cuando empiecen las, las otras materias correlativas de las que se dictaron ahora en el primer cuatrimestre, y veamos qué participación tienen los estudiantes allí. Pero en general hemos hecho un seguimiento muy, muy personal, digamos, principalmente en los primeros años, y bueno, creo que, que vamos bastante bien, pero de cualquier modo sí, claro que lo afectó, sí, sí lo afectó. Ana, ¿y cómo, cómo vienen avanzando con el tema de las prácticas? ¿Qué es lo que me imagino más complicado es? De las, de las asignaturas, las prácticas presenciales que claro, les quedaron. Sí. Claro, sí, hay algunas materias que quedaron prácticas presenciales, digamos, obligatorias porque mm. hacen al perfil de la carrera, por supuesto, o sea, inevitable de hacer sí. este, para no bajar la calidad de la formación. Esas le quedaron para el año que viene, o sea, ah. quedan pendientes. Ahora tienen una, eh, digamos, una aprobación de la cursada, una regularidad con. Eh, pendiente antes de rendir el examen final a realizar esas prácticas. Ah, está bien, lo resolvieron de esa forma. Está bien. Así lo resolvimos sí, sí. en el consejo directivo de esta facultad. Sí, sí. Eh, entiendo que algunas otras unidades académicas han resuelto algunas cosas parecidas, pero con alguna, una, algún detalle diferente. Eh, Ana, te consulto por el tema del convenio que han firmado con la Municipalidad de Santa Rosa, con la Escuela Hortícola Municipal. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué rol va a tener eh, Agronomía ahí? Bueno, mira, ese es un proyecto que nos, eh, nos invitó a nosotros y a otras instituciones también y organizaciones, la municipalidad, a presentarnos ese proyecto, ahora más de un, sí, dos meses debe ser, es un proyecto de una escuela hortícola, es decir, eh, van a hacer un, en un predio, que ya lo están, están trabajando, están desarrollando en un predio que les cedió la cooperativa, la CPE, mm. que está eh, detrás de lo que es la ex planta láctea, sí. ahí van a ser una escuela hortícola donde, bueno, invitan a vecinos y vecinas por, por grupos, digamos, a formarse en lo que es la producción hortícola. Eh, por eso se llama escuela, ¿no? Entonces la Facultad de Agronomía nos invita a participar en la parte de la formación, del asesoramiento de, esas, de esos vecinos y vecinas. Mm. Así que en eso vamos a participar y, bueno, también va a sumarse a los espacios de práctica que nosotros tenemos para los estudiantes de la Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva, que es una carrera que ofrece esta facultad. Claro, le sirve. Eh, le sirve claro, a nosotros acá tenemos dos espacios de práctica, digamos, de, de la institución, que son uno, una huerta en la facultad, y el otro en la unidad de esta demostrativa que tenemos a la entrada de la facultad, donde también hay un productor, donde trabajamos en conjunto con él. Y este otro espacio de la Escuela Hortícola sería otro espacio más para, para práctica de nuestros estudiantes. Eh, bien, Ana, eh, no sé si quedó algo, si no, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por por llamar y permitirnos este, informar, digamos, a la comunidad de estas novedades. Bueno. Así que les agradezco. Bueno, que tenga buen día. Muchísimas gracias. Chao, chao, gracias. Eh, Ana Urioste, eh, la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Pampa, eh, con dos anuncios.